La Santa Clara, ¿para qué? é e s Santa La Clara, b i e n v e n andan? i d o ¿Cómo b u e n o b u e n m e d d i o í a m u c h a gracias por la invitación, s por、oh. b u e n día. b i e n v e n i d o todos s los l e s o y e n t e s gracias. ¿Cómo andan? n b i e n h e s e h ¡Eh! ¡Eh! No, no ¡Eh! ¡Eh! h e s e h ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! h i t e h e a e a e a e a e h ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! h o h ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! h i t o Lindo, e s t e Contento con esto de、eh, lo que nos está pasando,、eh, con esta oportunidad de volver a juntarnos y a tocar. Este, estamos disfrutando mucho bueno, de los ensayos, de este nuevo sonido. Y,、eh, y a partir de, esta, de, este, de, esta, de este rejunte digamos, de i g a m o s d la banda, b、bueno, u empiezan n o e a salir otras propuestas, otras, otras cosas de ir a tocar, invitaciones, qué sé yo, y bueno, como que no,、eh, estamos en un sentido. d i g a Muy o s m bien anímicamente, la banda está bien anímicamente por, bueno, por esa, ese tipo de cuestiones. Ya como la obligación de, de, de volver a ensayar, de juntar y sentir la necesidad de componer de vuelta. Este,、eh, bueno, estamos en ese momento, digamos, estamos tranca, tranca pancha. Chindo. ¿Fue sorpresivo、sí. para ustedes? ¿O,、eh, ¿O lo venían pensando hace rato ya? Porque ¿cuántos、sí, años que,、no, sí. que no se juntan? De, sí, hace, hace ¿No? bastante tiempo ya. De, Con, la, con acá, mi Peñi, hace que no tocamos, hacíamos como. ¿2020? ¿Del 2020? Del 2020. En la Santa Clara. Sí, sí, sí. s a Santa Clara, y bueno, ahora no. Nos encontramos de vuelta. Qué bueno. s í、sí, para mí, personalmente, fue sorpresivo porque yo estoy como en otra etapa, digamos. Eh, eh, creo que de reconstrucción personal y de reconstrucción también, por así decirlo, f í s i c o que es mi casa también. Entonces, como que、eh, dentro de todo eso, yo está, estoy todavía como muy enfocado、eh, por ese lado. Entonces, como ni me imaginaba el reencuentro nuevamente.、Eh, y creo que se está dando con otras connotaciones mucho más lindas, mucho más naturales, que creo que como tiene que ser. Y dejando de lado, y no tanto también, porque los cuestionamientos a nosotros nos sirven para todo: para seguir reconstruyendo, para seguir reparando y para seguir sanando. Entonces creo que de esta manera podemos ahí、eh, llegar a, a, a concretar mucho de por ahí lo que en el camino ha quedado, ¿no? Eh, eh, deseos, anhelos、eh, y tantas cosas que por ahí se nos ocurren. Entonces creo que esta vuelta, personalmente, creo que es, es una grata sorpresa, sí. Muy chicos eran cuando. ¿Cuántos años tienes?、Eh, yo 29. Ahora no, no, no, y u a n o arrancamos ahí, el otro día justo también hablamos con un colega de ustedes, con Nelson, y, y yo le decía eso. A mí me, me resulta、eh, mucho, muy importante poder rescatar la, la primera、eh, tocata que tuvimos, porque esa es la esencia que es de la banda, digamos.、Eh, es como decía hoy、eh, c a m i Esto de que por ahí eh, eh, somos como una banda mucho más de en vivo que de estudio, digamos.、Claro. ¿no? Entonces, creo que nuestro primer el inicio fue ese: en, en vivo,、eh, en, un, en un cierto、eh, panorama ahí que estaba de recuperaciones de tierras, eh, eh, mucha, mucha, muchas cosas. ¿no? Entonces, creo que esa es la esencia, la esencia que es de la banda. Eh, y yo siempre voy a ese punto porque es lo que a mí me hace ver como raíz, como, como origen, digamos. ¿no? Entonces creo que es algo de lo cual tenemos que seguir manteniendo, reforzando, sobre todo, y ver que a través de todo lo que nosotros pasamos, muchas personas, sobre todo estos tiempos, es lo que está pasando. Y que para nosotros la música es algo que nos lleva a poder、eh, dejar o, o darle un poco de aliento a, a las personas incluso a nosotros mismos, ¿no? ¿Y cómo anduvieron esos ensayos, esos、eh, reencuentros y, y esa calentada de motores, ¿no? Este, para, para el 15, pero también, bueno, para, para seguir c r e a n d o cosas, imagino, más adelante. No, eso, la verdad que también, por ahí, también pasando de un espacio físico dentro de lo que son los ensayos,、eh, a un espacio grande, a un espacio un poco más chico,、eh, nos hace notar、eh, la calidad que por ahí nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Tan de, de hacer las cosas en vivo que a veces eso te lleva a hacer algo mucho más por sobrecima e n de lo que es el orden. Entonces, creo que poder estar en un espacio como el que ahora estamos、eh, nos hace ver que nosotros, incluso los volúmenes, el tiempo. Nuestras energías, el vernos así nosotros, todo, es un gran complemento para poder ir、eh, o tratar de, de mejorar ciertos aspectos, ¿no? Que por ahí digo, yo a veces no me daba cuenta, porque por ahí uno hacía música por diversión, pero hay otras cosas que, que, que, que, que tiene la música y que, que, que lleva mucho de, de profundidad. Como muy de acá, ¿no? Esto de, de siempre、eh, se los veía acompañando a las luchas,、mm. en las plazas. Eh, eso era muy, muy la Santa Clara, lo que se escuchaba acá.、Eh, como una banda muy nuestra, ¿viste? Cuando es esta banda es nuestra porque habla、eh, de cuestiones que, pasan,、eh, que nos pasan acá, ¿no? Sí, sí totalmente. Eso es la, la, un poco siempre el mensaje de la banda, digamos. La, la, la, este, siempre fue para cada uno de nosotros.、Eh, la banda se convirtió de a poco en un instrumento de, bueno, para decir cosas, para contar. Eh, colorear un poco ahí sobre lo que, lo que es nuestro lugar, nuestras problemáticas, nuestros sueños, nuestros problemas, nuestras injusticias, sobre todo.、Eh... Ay, qué caliente, está rico, a s í que nada, eso por, un, por ese lado, digamos, este,、eh, al ver la respuesta de las, algunas personas que, que se sienten identificadas o que se sienten tocadas por las canciones, este, bueno, es un, una. Una d evolución muy linda, que, que hacer, poder hacer eso y poder generar un poquito de conciencia, nosotros estamos hechos. hechos.、Eh, y con lo que decía recién acá mi hermano, este, que tenemos que, que volver al barrio a tocar, a la calle. q u Eso e es,、eh, es algo que parte de la e s e n c i a y que no debemos perder. Digamos, que me encantaría tocar en el barrio, en la calle, en algún baldío, en algún lugar ahí, con los compas de g u a y u b i r a Que también es otra banda reggae de acá, este, y que, bueno, por esas cuestiones de organizaciones y de, de, de producciones foráneas, digamos, este, bueno, no, no, no tuvimos la oportunidad de tocar juntos en esta vez, pero、eh, eran las bandas que se barajaban, y bueno, entonces quedó la Santa Clara,、eh, pero sí con el. Con el、eh, La idea y con las ganas, digamos, la intención de poder compartir con ellos en algún momento para, para nuestros amigos y para la gente, obviamente. Que son también este, canciones y, y colores de, de, de nuestra comarca, digamos. Claro. Hablaste recién de esa, de esa recepción n o por ahí que hubo y me imagino y consultarles también cómo lo vieron ustedes,、eh, la recepción y la respuesta que dijeron: Che, a ver, ¿y si toca la Santa cuando, en la fecha de Nompa? Claro. Y cuando empezó a moverse eso, que, ¿cómo.? que Eh, sí, eh, gente, amigos de, de la banda, incluso mismo músicos, guitarristas,、bueno, empezamos a escribirnos: Che, vine, ¿no? un u p a q e Y que toque la santa, me dio, en broma. <risa> claro.、Eh, y bueno, se empezaron a dar las cosas. Eh, también eh, hay algo que, que hay que rescatar: que es una conexión que, que nunca se perdió digamos, con gente de No Palidece. Eh, que viene de, de, de, a, desde amigos, digamos, amigos que son parte de, de, de, del, del grupo de La Santa.、Eh, estoy hablando、eh, puntualmente de, de Chapa a Bioti y de Meli, que son amigos de la, de la banda, y que siempre mantuvieron un contacto con, con ellos, y que eso también hizo que eh, eh, ellos eh, tomaran la decisión de, de, de participar en, en esta plaza acá. que、uh -huh. Eh, eh, por lo general no han participado, no han tocado mucho, entonces algo como que no tiene muy buena fama de, de bueno, buenas recaudaciones. Vietma, así que、eh, por eso la gente por a h pasa de largo.、Chá. Pero bueno, Nompa decidieron tocar acá en Vietma y, y, y bueno nos tuvieron en cuenta. Entonces, bueno, eso también forma parte de nosotros. Dejamos de tocar hace un tiempo, pero hay gente que se siguió moviendo. Iba con la remerita de la Santa a Buenos Aires a ver a Nompa. Pedía la lista de, de las canciones,、eh, ¿cómo e andás? o Soy sea, la Santa, te regalo una remera. Entonces hay un contacto.、Eh, y bueno, eso, eso también es parte de la Santa.、Eh, nosotros lo sabemos, lo sentimos así también.、Eh, y, y desde ya,、eh, desde lo más profundo, el agradecimiento a los amigos, siempre. siempre Así que bueno, contentos por eso. Qué lindo. Sí, sí, es qué es、bueno. notorio, digamos, dentro de todo este, el movimiento que se está generando uno、eh, a través de.、Eh, Tal vez no se da cuenta, ¿no? O no nos queremos dar cuenta, no sé, pero、eh, mucha gente que te escribe, que por ejemplo te cruza en la calle y te dice, che, qué bueno, que. Y, pues sí, claro, lo recepcionás, pero hasta que no lo, lo, lo, lo, te lo recordás estando solo, digamos, no, no decís, ¡fua! Mirá, está pasando esto. Entonces resulta、eh, todo muy lindo lo, lo que se recibe y que creo que eso hace a que también nosotros、eh, hemos hecho tal vez un buen trabajo. En, en esto de los mensajes, ¿no? entonces、eh, creo que es algo recíproco y que ojalá también estemos a la altura de poder seguir brindando lo que venimos compartiendo hace ya casi 14, 13 años. Entonces eh, eh, es muy difícil también por ahí tratar de describirlo, solamente se siente, pero、eh, por ahí eso, como que te lleva a pensarlo cuando estás solo y vas a decir. d i m e n s i o n a s ahí todo lo que significa, ¿no? Sí, ese Nehuen de cuando eran más, más de hace unos años, o tuvieron que afilar un poco ahí, y decir, uy, mirá esto. No, pues es que nosotros nos, nos juntamos, nos sentamos en la sala,、eh, en la sala de Facu Cerramone, de paso, este. Comentamos esa también una excelente noticia, sobre todo para nosotros que, que, que somos amigos y que venimos compartiendo música hace mucho. Este, Facu, ese Ramón e nos va a acompañar con la guitarra en esta ocasión. Este, y bueno, estamos trabajando en su, en su lugar, en su sala de grabación y. Y bueno, está saliendo todo muy lindo. Gracias a, a esa apertura, nosotros nos podemos escuchar diferente, podemos ver otras cosas. Este, y bueno, todo se está dando muy hermosamente, digamos, para que, para que ese día, el 15, nos volvamos a encontrar.、Eh, pese a que nos cruzamos por la calle, y nos tocamos b o cine, o nos t o m a m o s una cervecita, nos t o m a m o s un mate, o hablamos de algo, nos vamos a encontrar todos ese día.、Eh, ustedes, que son los que. Eh, si bien les gusta NOMPA, también pagan la, esta entrada、eh, para poder volver a ver a la Santa y nosotros con toda nuestra música.、Eh, así que, bueno,、eh, ansiosos por ese momento por volver a encontrarnos ustedes y nosotros. Y, y bueno, arreglar, a r e g l a r con reggae patagónico de acá. Qué grande.、Ah, bueno, no, seguramente vamos a esperar, porque no nos vamos a quedar con esa fecha solamente. Vamos a seguir esperando a ver qué pasa sí, después. Sí, seguramente ¿No? después de toda esta revolución, digamos, por lo que genera en sí lo que es、eh, Non Palidece, digamos, ¿no?、Eh, la idea es poder seguir después trabajando. Eh, y seguir afilando, sí, por ahí、eh, ciertas cosas que tal vez, como decía, a veces uno no se da cuenta de, de, de, de, de ciertas energías o p o t e n c i a l que tenemos hasta que llega una grabación y te escuchas en un parlante y vos decís, nosotros estamos sonando así verdaderamente. Entonces, eso quiere decir,、eh, y, y es claramente que todos dentro de todo este sistema evolutivo, digamos,、eh, necesitamos hacerlo, ¿no? Tanto como con la conciencia como con, con la, en, en la música y, sobre todo, con los mensajes, porque creo que a través de eso, no por algo, la gente también.、Eh, creo que las letras también tienen mucho de, de historias personales,、eh, de historias de, de, de lo que significan las luchas, el, el criterio hacia, hacia un poco el sistema opresor. Entonces,、eh, cuando la gente. Eh, escucha alguna, alguna letra, alguna palabra con respecto a, a nuestros temas, es lo que creo que se siente identificada. Y, y cuando pasa eso, nosotros también nos volvemos a identificar con esto, lo que decía hoy, n o de las raíces, de nuestros orígenes. Que por ahí vaya la salvedad, no importa cuál sea. Creo que es muy importante saber、eh, eso porque a nosotros nos da la pauta del camino que, que, que podamos llegar a recorrer. n o Y poder decirlo, ¿no? Y o d e r d e c l o n mucho orgullo, con totalmente. Todo el orgullo. Todo el orgullo, el sí, aire sí, también. Sí, sí. Y、eh, ustedes han. escriben, o sea, han escrito. Hay letras de, de la Santa Clara, de ambos, ¿no? Sí sí sí sí, sí, sí, sí, sí. Tanto en la escritura como en la cuestión musical.、Sí. Eh, bueno, acá Maurito es un gran poeta, digamos, de, de, de, con el tema de las canciones. Entonces,、eh, cuando llega algo escrito a través de él o de. O de O、de pollo también、eh, a veces se nos simplifica más de, de acuerdo.、Eh, yo soy muy de esas cabezas que dice de acuerdo a la letra es, es la armonía que lleva, porque vos podés tener una letra de amor y tenés que hacer unos acordes con, con a, a esas letras, digamos. ¿no? Pero p o d é s tener una letra que habla sobre las luchas o las cuestiones sociales y vos tenés que hacer una nota a,、eh, o unas notas, digamos,、eh, aferradas a eso. Entonces, creo que todo tiene su conexión. Y, y es lo lindo porque ahí vas descubriendo, yo a través de este camino, d estos e procesos, vas descubriendo cosas que por ahí, y vuelvo a esto, n o a mirar siempre para atrás. De mis primeras veces a hacer los primeros acordes, y decía, fa, el día que llegue a hacer algo, y ahora que uno está haciendo algo, es como que decir, mirá, y pensar que hace un tiempito atrás decía esto y ahora lo estoy haciendo, n o como que es muy, muy lindo todo, muy, muy f l a s h e r o digo. Qué bueno. ¿Y hay cosas ahí escritas? Este, ¿Con ganas de, de ver la luz? ¿Ahora lo nuevo? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y q u e han quedado、sí. también? Que, quedado、ah, que hayan camino, quedado Que hayan、sí. e hayan ido surgiendo en este último tiempo por ahí de pausa. Sí, sí, sí. Que sí, también sí, incluso sí.、Eh, todo este.、Eh, no sé, los ensayos y demás haya ahí motorizado también, ¿viste? volver a. Mira, no, ahí. Lo que pasó en los ensayos que.、Eh, el primer día que nos juntamos, nos sentamos. Y hicimos. Cinco temas al hilo. ¡Ah! h、no, no, e h pero b a o no, no, justo no, me dijo、no, que me acerque al micrófono allá.、No, o Se acomodó,、no、lo sí, preparó sí, y dijo cinco sí, temas sí, al hilo. ¿tú? ¿tú no, claro, no, no, no. A lo c o c o así, ahí, l a o La letra para un tema.、Pues. No, y eso, vos sabés que、eh, hacía un montón que no tocábamos y, y eso fue, digamos, como que nos dimos cuenta de que siempre este, tuvimos la santa escuchándola y siempre. La música y, la, y el toque siempre estuvo vivo, digamos.、Eh, okay. Eso fue muy lindo. Y se nos hizo fácil. Y otra es que nos concentramos en las canciones q u en e el repertorio que vamos a hacer ahí, que son 6-7 canciones. este Por ahora, fijo en eso y e m p r o v i s a n d o todo cada detalle. Eh, y sí, ya en la, la zapaz salieron cosas que ya. ¡Ajá,、ah, qué lindo! Sí, sí, sí, sí, qué sí. Como, es como la primera vez también que nos encontramos en la casa acá de Maurito,、sí. también que éramos unos totales desconocidos, si bien nos conocíamos de la callo, e del ambiente y demás, sí. pero sí. no teníamos esta relación como ahora.、Claro. Entonces, cuando... durante dos años yo le、no、decía a Gabriela. Sí. <risa> Después, ¿Cómo te llamas? a b entonces como、Favit. que esa, ese primer encuentro con la S. Que he sido como Amo c a c h e Claro, qué ganas de, de tener el instrumento acá y de largar los primeros acordes sin tener que, que habernos、eh, en, nada, ¿no? Como haber premeditado、sí. eso, pero creo、Fue. que ya desde el inicio de esas energías están ahí a flor de piel y que es lo que hace que esto funcione también. q u é lindo. Sí, Paulito Linares también en aquella época. Que formaba parte de la primera, la primera Santa, digamos, la primera Santa Clara, que también fue parte de esos, de esos toques y de esas, de esas, esas primeras,、eh, las, las primeras musiquitas que empezaron a salir, digamos, este, también sus colores, los recuerdo, sus s toques y sus cosas.、Ahí. Han quedado p u n t e o s de la sí, banda, sí, sí, así sí. que esos son. Cosas inamovibles y que también hace el homenaje a esa persona, digamos,、claro. ¿no? Entonces, sí, sí, sí, sí. es algo que lo cual también uno tiene que agradecer porque creo que sin eso no sale lo otro y, y una cosa como que lleva a la otra. Entonces, dentro de todo esto, siempre tenemos que agradecerse a lo que sea, a lo que nos llegue y que nos sirva para, para trabajar y demás. Entonces,、eh, siempre ahí、eh, agradeciendo eso que, que, que es. Es como la, la marca de, de, de un tema, de dos temas, por ejemplo. Entonces,、vale. son esa. esa ¿cómo Esa, decirlo? ¿no? Como esa.、Ah, esa marca. <risa> Queda como esa marca, d i a m o Esa marca.、Oh, bueno. esencia. Eh, la esencia. ¿sabes? La banda que se va a presentar. Porque, bueno, han pasado, ¿no? Varios músicos. El... Sí,、Pero、bueno, sí, ahora. p r o v e c h a m o s también a saludar、sí. a Tupac. A Tupac. A Tupi, q u p hermano, m i g a r o、claro. ahí. Del sí, alma. siempre. Este, bueno, que en esta ocasión、eh, no. no, no、eh, en este momento no, no va a tocar, digamos, en, en, esta, en este tramo,、eh, uh -huh. por cuestiones de logística y horario de trabajo y estudio. Entonces, cuando a veces no, no se puede.、Eh, la s c u e s t i o n es en un grupo, o e s Cuando uno no puede, a veces、eh, esa dificultad este, complica todo el resto. Entonces,、eh, bueno, decidimos simplificar cuando. cuando Cuando salió la, la, la propuesta de, de NOMPA, bueno, charlamos un poquito y empezamos a tocar simplemente. Después, bueno,、eh, a, como a retomar un poco los temas, y después vimos que así estábamos bien, que estaba sonando lindo. Bueno, compadre Tupi no, no podía estar en los ensayos, así que bueno, seguimos así. Y, bueno... Pero es, es música, es este,、uh -huh. compartir momentos y、eh, siempre los mejores momentos este, los tenemos,、eh, no solamente nosotros, sino que están en la red. Y, y este camino es así: a veces nos bajamos, nos subimos, nadie. Pero la Santa es eso: es un montón de ideas, de ganas y de energía que va.、Digamos. Claro. Este, Creo que en ese sentido también es eso lo que uno personalmente también a p r e n d o ese del sentido de, de soltar, de, de, del el desapego también, porque yo también tuve mi momento en el cual me había bajado y, y que no sentía nada, digamos. Nada siquiera, n o porque uno por ahí cuando se baja de, de cierto proyecto, como que tiene ciertos lamentos o ciertos cierto sentimientos. Entonces,、eh, cuando yo en un momento decidí bajarme, como que me estuve muy tranquilo. Entonces, creo que esto es un bien común. Creo que acá no, no tiene que haber o estrellitas o estrellados, sino que es, es simplemente una cuestión natural y que en lo cual a veces nos cuesta de poder、eh, asumirlo como persona, como humano. Entonces, cuando una vez empezamos a descubrir esos, resulta que es una mochila menos la que cargamos.、Eh, yo le, me refiero a mí porque fui uno de los que primero también se bajó de este proyecto, porque tenía mis cuestionamientos,、eh, no solamente en general, sino conmigo mismo también, porque es lo primero que tenemos que hacer, porque es muy fácil decirle al otro,、eh, la, la, la, la. pero ¿y yo cuándo voy a hablar de mí? No me veo. Entonces, cuando empezás a verte fuera de lo que es el espejo, Empezás a notar ciertas cuestiones que vos decís, claro, no estaba bien,、eh, necesitaba mi tiempo.、Eh, lo súper agradezco también porque es algo que a mí me, no es que tampoco me martiricé, no me hizo absolutamente nada, al contrario, sino que fue un, un bien personal que, en el cual. Hoy día me lleva a decir: Bueno, vamos para adelante y vamos a meterle un poco más de música. El teclado está, ¿no? El teclado está. Bien, eso es lo pues, importante. Vez vamos con、pues, Miren cómo la la fue、mancha. la cosa. Miren cómo fue la cosa. La, miren la cómo la fue la, la cosa. La que claro, que yo antes de que suceda esto, yo ya había puesto en venta todas mis cosas, digamos, sí, el equipo,、sí. el teclado, el equipo. Me hackearon la cuenta en las redes donde yo estaba teniendo un contacto con una mujer para hacer un cambalache de mis cosas por un autito, digamos, ¿no? Bueno, me hackearon la cuenta, qué sé yo, perdí ese contacto, nunca más supe más nada y, y al tiempo apareció un Maurito, che, entonces como que nada, eso, ¿no? Como que fue. Por algo pasan e a s o n c e s claro. Entonces ahí eh, eh, viendo eso, d dice... revoleando <risas> los teclados, ¿qué? <¿Sí>? Para... <risas> No. no, y ahí, claro, el destino otra vez me dice no, te, te doy otra oportunidad. Entonces, fíjate qué es lo que vas a hacer y fíjate qué es lo que te puede llegar a presentar. Esta, este, yo digo que es mi última vuelta porque ya es como que、eh, también hay cosas、eh, dentro de la vida personal que también son importantes. Y, y me aferro a esto, lo que es mi, mi espacio hoy día, no. Eh, Pero, igual, cada vuelta hay que vivirla, ¿no? Totalmente. Con todo... Sí, sí, sí. Y con mucho、sí. respeto, sobre todo con mucho agradecimiento a las personas que han pasado acá con nosotros, que han compartido de la música. Creo que eso es súper importante porque, como digo, yo hay cosas que quedaron de ellos y que hoy día el que está la está replicando. No es que está borrando ni nada, está replicando. De hecho, hoy Falco está agarrando a la... i d c h e ¿y esto es lo que hacía tú? Sí, ah, está re bueno, bueno, y lo sigue, ¿no? Como que. Eso, eso es lo bueno, de que la rola sigue sin tener que estar、eh, o sin tener que modificar nada, sino que el que viene e se como q u se acopla sin que siquiera nosotros t e n g a s que decirle: no, vos tenés que、claro. hacer esto, esto, lo otro. No, es、Está、así,、bueno. es la libertad que tenemos. Y que no tenemos que perder. Qué、sí, bien. <ríe> sí,、eh, qué lindo. Aguante,、eh, la, aguante Santa Clara, la Santa Clara. s l l e g a mensajitos, sí.、Eh, uh -huh. así que están todas y todos ahí prendidos del otro lado. Muchas、sí. gracias a la gente、eh, que está escuchando ahí también. Contentes de escucharles. Que n o están viendo también. Sí, también, ah, también. Ah, mira.、Ah, sí, sí. Che, bueno, quedan entradas todavía.、Eh, ah. Para las y los、eh, colgados por ahí de último momento, vayan a comprar sus entradas. Sí, Vayan el viernes que viene. Sí, sí, porque. Igual queda, un, queda una semana i t por、queda、ahí. Hay, hay alguna sorpresita por acá también. e、no、s y, y estén atentos pero, a algunas、sí. sorpresitas para la semana que viene. Aquí、sí, sí, sí, en el e n c u e n t r o Y a p ú e s e porque por ahí está subiendo todo demasiado.、Claro. Como que está todo muy gasificado. Sí. Sí. Sí. Así no nos que... van a subir la entrada en una c i u a No, depende de nosotros. Claro, que、claro. es bien, eso por ahí, aclarar eso, sí, que por、sí. ahí, mucha gente nos consulta sobre eso. Nosotros, como que estamos ajenos a lo que es la organización y la comisión. Eso se están encargando. Justa y literalmente, eh, eh, las, algunas ciertas productoras. Entonces, creo que por ahí nosotros no estamos e s con a a p n d c o entradas ni、eh, estamos, somos meramente y exclusivamente invitados. Así que no tenemos nada que ver con el movimiento que está solamente para la precio, música. Claro. Claro, claro, el precio eso no, no está, está muy ajeno a nosotros. Bueno, Atentis、eh, tienen para conseguir acá cerquita en Remistor Guido, acá a la vueltita. Eh, en Patagones, en Versalles, Doctor Baraja 318, en efectivo, esas no tienen costo de servicio. Y si no, también en entrada1.com, ahí también las pueden conseguir por web, pero eso tiene un pequeño Se sumó un recargo. Se suma un, un punto de venta, ok. ¿Dónde lo podemos.? En Morrison, pero no, no, no, p e v n g a v e n s o n e venga, venga, usted venga, v e n a v e n g e n g a v e n e n e n venga, venga, venga, venga, venga. venga. venga. venga. Bien, ya, no, ya. Ya, ya. no, Bueno, yo no quería salir. e x t e e s t a b a haciendo las restantes. Pero, tené, pero ver, tenés la, la, la, la data, la, tenés、claro. la data. En Morrison, en、eh, Morrison Grow Shop, ahí, calle Buenos Aires, Casiguido. Perfecto. Ese es un nuevo punto de venta. Ahí va. Que nos hace el aguante también ahí a la productora y todo, así que. b u n í s i m o Esos tres lugares. Perfecto. Buenísimo, gracias. Che, bueno, gracias. Qué placer. Qué lindo que se hayan venido. Siempre que se a y a n v e d En este lugar. Qué bueno. Y bueno, y nos vemos el 15. Sí, en la sala、no, de libertad. Sí, la próxima, por ahí sí viene. La próxima ¿no? sí venimos, venimos todas las <ríe> la patotas.、Bueno. í、sí, estaría buena. La patota, claro. Sin embargo, ahí enfrente, o acá, o sea, cuando quiera. u sí, ¡Oh, sí! sí, qué lindo. El Switcher Master festeja también con esto,、sí. yo sé que sí, yo sé que sí. <ríe> Switcher、sí, sí, sí, Master. Sí. Es... Armamos una g e r Es grande, de viernes、bueno. por la noche,、sí, e que... <ríe> Sí, sí, sí. Muy bien.、Eh, Nos vamos escuchando de, algo de La Santa.、Eh, Tenemos por allí.